Arroba Gouchboy, los pueden seguir en sus redes sociales. Él es astrólogo, entrenador chamánico y además eh, cantante. En un ratito vamos a hablar del tema, pero primero los saludo. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por, por llamarme. ¿Todo bien ¿Cuándo? vos? Bien, todo bien. Meo que recién levantado hace un rato. Se nota, Se nota, nota dice acá. Yo no. de resaca, no llegaste a una resaca. A <ríe> bueno. Quizá es una buena experiencia para vos la de charlar con nosotros un rato y contarnos acerca de lo que haces y en este estado. Está bien, está bien. Sí, no, ¿Por qué no, no, es, es lo que hay, es lo que hay, es <risas> <por>, una sinceridad <risas> profunda. Además sos chamán, no pero, sos un filósofo. Pero siempre un filósofo. feliz, porque con por unos matecitos, sábado, otoñal, uh -huh. divino. Eh, ¿Trabajás los, los sábados de la mañana? Eh, ¿Realizás alguna sesión, algún entrenamiento? No, no, no, los sábados de la mañana la verdad que no. Eh, lo que hago, dejo mi cua le doy a mi cuerpo el tiempo necesario para que se recupere y la fiesta necesaria, si es que la necesita. Eh, pero suelo entrenar cuando ya estoy más despierto. Claro. Lo que sí, eh, entreno todo el tiempo, sí, todo el tiempo estoy haciendo movimientos en los intersticios del día, ¿viste? Cuando estás uh -huh. preparando mate, haciendo algo. Sí. Todo el tiempo, bueno, ahí en mis redes se puede ver que se llaman son movimientos cortos, pases energéticos. Y nada, eso sí, todo el tiempo estoy. Pero de entrenar, de entrenar, me tomo algunos momentitos especiales para eso. Digamos. Bien, ¿no eh, estarían a... siendo a las mañanas los sábados? Exactamente, sí. no, está bien, está bien. <risa> @gouchboy Gouch lo pueden seguir. Boy, B larga o y, lo pueden seguir en, en sus redes sociales, en Instagram especialmente. Bueno, vamos a hablar. De, eh, queríamos hablar, Gabriel, del amor y los astros. Venimos hablando del amor. Hay una vinculación, una relación intrínseca muy fuerte, muy marcada con los astros y el amor. Y bueno, sí, principalmente hay que entender, o sea, contexto, eh, a ver, histórico. La astrología viene de lo que es la mitología griega, en gran parte. Uh -huh. Y ahí ya tenemos a Venus, que obviamente es, es la figura del amor, Eros. Eh, sí, obviamente, está imbrincadísimo y es una de las partes vitales con las cuales podemos aliarnos a la vida, digamos. Un poco perdemos la gana de vivir decir, bueno, me tengo que aliar de vuelta con mi Venus, ¿dónde está? Porque es la que es como es como la micha que te lleva a la fiesta y te, te va diciendo, ay, mira este, mira este. este, la que te mantiene el erotismo alto, ¿viste? Ajá. Falta un trago, falta un trago como... Eh, nada, entonces ya desde ahí, todos tenemos eh, una entrada ya a la idea del amor en todo sentido, ¿no? De la afección física, tanto como atracción, como la afección física también de, de sentirse en alianza con la vida, en todo sentido. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, ¿no? la idea del amor, eh, hay, en, en, la, todo, en todos los otros sentidos. ¿La digamos. mayor cantidad de consultas, digo, por, por tu experiencia, por tu trabajo, tiene que ver con esto? ¿Crees que, que el, el ser humano eh, está casi desesperado por encontrar el amor, la relación perfecta? Mirá, por suerte no en mi caso, uh -huh. porque ya creo que, que van consumiendo antes más o menos el, el modo que tengo de, de perfilar las cosas y como que no llegan con esas preguntas uh -huh. eh, a la primera, donde hay tanta dependencia colocada en dónde está mi otra mitad de la naranja, digamos. La idea, Cris Morena, Disney World, del amor, <risa> yo trato de repelerla antes de que lleguen a la consulta para que no. Me ha pasado, sí, hubo una chica que me dijo, me, me, me, se hizo la carta un año, uh -huh. y al otro año me contacta y me dice, bueno, Gabriel, me hice la carta con vos, me separé, yo me quedé helado, porque nunca me había pasado, sí. y yo le digo, por la carta, sí, por la carta, me dice, no, es que vos me dijiste que me dedicara más tiempo para mí, y a mi pareja no le gustó, y ofreció separación y la acepté. Era un pelotudo. Que es duro. <risa> claro, claro, claro. Le hiciste, claro un favor. Porque... Le hiciste un favor, claro. Claro, viste, yo en realidad apliqué un poco ahí de, de feminismo básico, de decir, mirá, no podés tener todos los amigos igual a tu pareja. No podés tener todo el mundo, no podés ser un artículo más de la agenda de tu pareja. Claro, claro. Vos tenés que tener tu agenda, y viste, un poco de, a ver. Y bueno, no me gustó, bueno, y después vino otro año más, al otro año, dos años, estuvo, al tercer año vino, y vino con un problema igual al a que tenía con el marido, de la primera carta. Uh -huh. Y ahí dije, qué loco, ¿no? Porque es como ir generando un propio registro afectivo, personal, de cómo uno interactúa con las parejas, es vital. De hecho, en psicoanálisis, bueno, se hace mucho eso, ¿no? Como uh -huh. el ex que se repite y demás pero no yo creo que que la primera alianza estratégica política que hay que hacer es la de la afecto con, con uno mismo para que no, para no andar heredando los problemas en las parejas, digamos. claro, sí, nosotros porque, hablamos ¿no? al, al final... comienzo del programa de que tenemos como un starter pack con el que nos criamos y después tenemos esa esa herramienta para todo el viaje digamos ¿no? Eh, claro, ¿Crees no, que hay no, algo no, de eso no. en, en, en los signos mismos? Digamos, ya sos de Libra y ya, ya está. Ya vas a concebir no, no, el amor no, de tal X forma. No. Sí, hay, hay, hay como... Es interes... Yo no digo que la astrología sea cierta. Eh, no, no, no soy de eso que dice. Es científica, pero bueno, claro. le, no sé, la hegemonía no la acepta para nada. Lo que sí eh, digo es que es llamativo algunos rasgos de relato mitológico, porque es como descubrir la propia mitología, la, la astrología, claro. porque es decir, bueno, ¿en qué pl este planeta, en qué signo estaba? Ok, estaba acá. ¿Y qué ángulo matemático que tenía con los otros planetas que estaban en otros signos? Ok, estaban todos de acá, acá, acá. ¿Y en qué casa estaban? Digamos, son factores que vas estudiando. Pero ninguno es condenatorio. Y, y al ser tan... Si fuera cierta tendría que ser físicamente comprobable cosa que es muy muy claro o sea lo que mayor me a esperanza es que en el 2015 descubrieron esto de que los no se cortó se cortó Gabriel iba a tirar el descubrimiento del 2015 <risa> bueno ahí lo ahí lo dejó vamos pendiente. llamar de vuelta Sí. Cudicía, Pero viene muy, muy interesante, muy interesante, muy interesante, hablando de... Quizá uno a veces, o yo, eh, en un poco de prejuicio, condiciona a, al astrólogo a que todo pasa por los ¿Usted signos. ¿Usted lee el horóscopo? Sí, en la, no, no pelota, siempre. ¿Le da pelota? ¿Lo condiciona? Antes más, ahora no. No, yo no, no, no me condiciona tampoco, no. Lo yo, yo leo sí. dos. Eh, yo están, leo dos. ¿Dos qué, dos qué? Y ¿Dos horóscopos? Yo, y porque yo soy de Libra... Sí... Y también tengo, eh, según mi signo, digamos, los dos, según las los 12 signos, sí, yo soy de Libra. Sí. Pero hay un nuevo signo que se llama Ofiuco. ¿Cómo? Hay un nuevo signo que se llama Ofiuco. Digamos, por, la, por el movimiento terrestre, porque sí. el, el sol se mueve sí. a través del, del espacio y también la tiene alrededor. Bueno, por un montón de movimientos, en la elíptica, sí. que están todos los signos en la elíptica, hay un tiempo en que el sol está demasiado tiempo en Ofiuco. Sí. Uh -huh. Entonces ya no lo podemos caretear más. Hay entiende? que aceptarlo como un signo. Hay más. que aceptarlo. Los mayas lo, lo, lo consideraban. Sí. Claro. Eh, entonces, hay cierta parte donde el sol está ahí que no está en ninguno de los otros dos signos, está en Ofiuco Claro. ¿Y usted entonces que, hay muchas personas que dijeron bueno, incluyámoslo a Fiuco hay mucha gente que dijo, no, no, yo no quiero cambiar de signo porque mi aparte yo, yo imagínese, no de mi los signo. caballeros del Zodíaco cuando van a luchar en las casas y se enfrentan a todos los signos tienen que meter hay ahora que meter, un meter nuevo meter otro. Fiuco hay que meter otro, pero hay, en hay ese momento no, no tenía ese problema, lo que pasa es que con O'Fiuco soy de Virgo Sí. Si no fiuco, ah, soy de Libra. Entonces ah, ahora leo los dos, Orocopo. Leo Libra más y Virgo, y, me, y entonces veo cuál me sirve más. Esta pregunta es clave. ¿En algún momento eligió alguna de sus parejas <risa> por compatibilidad de signos? No, no, no. Pero, digamos, por ejemplo, que tenemos una relación de, de amor, así, uno empezamos a tener compatibilidad y le pregunto el signo y me dice no, soy de, de, de, de Leo. No, entonces... Esto no, no puede seguir más, no sé, no sé si llega a tanto. Ahí está, del otro lado, Gabriel, ¿nos escuchás ahora? Sí, sí, escucho, escucho. ¿Qué pasó en el cortó? 2015? Eh, ¿Por qué me preguntas Porque ¿Por te, lo último que escuchamos eh, era que nos estabas diciendo que se había descubierto algo en el 2015. Ah, sí, sí, claro. De que, Vieron que, bueno, hay una parte de, de la teoría de la relatividad de zen que dice que, eh, en teoría, los cuerpos, las estrellas, deberían emanar hacia todos los lados, eh, 360 por 360, no sé cómo decir, todos los lados, todos sí. los ángulos, <ríe> sí. eh, ondas gravitatorias. Entonces, estas ondas gravitatorias las detectaron recién en 2015. Uh -huh. O sea que, ustedes que están ahí por Tai ¿o no? Sí, sí, exacto. Reciben las ondas de las estrellas que quedan de aquel lado de la constelación antes que yo, por un segundo, sí. no, obviamente, sí. Entonces, es la única esperanza científica de decir che la astrología realmente sí los cuerpos, qué sé yo, pero. Te afecta no, en algo. no está comprobada. Y no, <risa> para mí lo que les iba a decir es que nunca hay que perder el dominio del relato, digamos, o sea, eh, uno viste, busca, busca relatos suplementarios para tratar de explicar o dar orden a la vida. Algunos, claro, y no, no hay ustedes, un, no hay ningún orden y queremos explicar. No hay todo nada y no condenatorio. Podemos. Claro, no, el misterio ante todo, viste, porque si no nos volvemos un, un, un un nubeillismo pedante y nada. No eh, no. ¿Hay signos que compatibilizan mejor con otros signos? Sí, claro. La, la astrología en general está organizada por eh, lo que se llaman signos complementarios o axis, que ah, son pa. como columnas de dos signos, uno y el, y el opuesto, uh -huh. y que en la astrología le cae uno al otro, le cae en la zona de parejas ah, pa. y de socios comerciales Eso también. Eso me gusta. socios comerciales que otra cosa. No, es no, no, no. Es lo mismo. Parejas ah. o socios comerciales. Uh -huh. O socios... Alguien con quien vos forjabas un contrato codo a codo. Claro. A ver, entiende? Va, vamos a hacer un ejercicio acá. Eh, nosotros eh, somos socios comerciales en este emprendimiento que se llama el Club del Trueque. Sí. Yo soy de Capricornio. Usted, Martín, yo soy queda... de, Tauro. de Tauro. Y yo de Libra. Y usted de Libra. ¿Hay y de Pisis, el Ale. ¿Y hay compatibilidad o no? Yo diría... Eh, ah, bueno, quieren que les... Okay. Eh, ¿No vas Leo, a cobrar? Leo, Tauro y Libra, dijeron <risa> sí. Leo, Tauro, No, no, Capricornio, Tauro, Tauro Capricornio, y Libra, y Libra. Y, Sí, Pisces A Pisces no le demos vuela porque bueno. está del otro lado de la Bueno, Piscera. tienen to, eh, casi todos los elementos o sea, bah, no. eh, Ahí hay mucha tierra sí, sí, eh, eh. Capricornio, Tauro, Libra y Pisces Libra, equilibra, ahí Y Pisces es el que vuela, ¿viste? Y los otros lo bajan a tierra Capricornio seguramente el que organiza más los temas sí, sí, a largo plazo. Sí, sí. Tauro nos describió exacto. Y Tauro, no te escuché Tauro. Tauro es el que ahonda más en las sensaciones, le da más 3D a la cuestión. ¿viste? Yo quiero que todos estén bien. Ah. Quiero que todos estén bien, me preocupa el bienestar de mis compañeros, es cierto. Eh, claro, Mirna no. es Scorpio. Mirna es Scorpio. Una compañera que no, no pudo venir, pero es Scorpio. ¿Qué puedes decir de ella? Sí, Scorpio visto, le gusta el barro, viene del barro, le gusta el barro. Luchona. Eh, el tabú, lo marginado, es como... Es, no, es, es, no, verdad, es verdad, esos temas. No, no, no, todo es verdad, por supuesto que es verdad. Si, lo, si él trabaja de ellos, fíjate. Bueno, pero la está describiendo. Es <risa> Describió a, todo lo, a todos, perfecto, y cómo está organizado este bueno, grupo, y es realidad. A ver, eh, Gauchboy, eh, ya que estamos en esta, eh, mi pareja es de Escorpio. Ah, <risa> y yo soy de Capricornio. ¿Esta pareja va a funcionar? ¿Capricornio y? Escorpio. ¿Capricornio? Y Escorpio. Mm. Eh... No me digas eso. Uh, ¿Ya? ¿Ya? Ah, tengo no me digas eso. Arru armando Armando el bolso. No, pará, pero pasa. Si ustedes me agarran acá de mi resaca, yo tengo claro. que, que. Se pone a carburar. Un diagnóstico rápido así. <risa> mira, mira, yo te digo algo. Sí. Preguntar así es, eh, es, eh, es muy simplista porque solo claro. me está diciendo el signo del Sol. Después hay que claro. ver dónde están todos los otros planetas, los ángulos que tiene. Ah, ¿verdad? Hay que sacar no, cuenta. Un de otras cosas. Hay que hacer pero el cálculo fino. Claro, que, claro, claro. Por ejemplo, eh, a ver relaciones mitológicas. Es que esto como un, los Sims, jugaba los Sims, sí, ¿no? o mezclar personajes, menos te elige tu propia aventura. En ese sentido. Es como, decía, bueno, a ver Capricornio. Capricornio ordena a largo plazo, piensa en el legado. Eh, le gusta la estructura, lo estructural, lo que queda. Escorpio procesa las emociones turbias que dejamos luego de Libra. Que Libra es como, chico, chico, bueno, que esté todo en armonía, a toda costa casi. Y entonces aparece Escorpio que es como, bueno, bueno, a toda costa, ¿no? Qué bien que vos, cuando Y es el, los chistes picantes, ¿no? el chiste picante el sexo. Entonces... Eh, a ver, ¿cómo, cómo se llevan Capricornio? Y, y se puede armar un poco de barro entre Capricornio y Escocia. <risa> Pelear <eso, eso, risa> sí. Pelea de barro, barro, pelea de barro. Pero con pero barro bueno, no se ah, puede hacer una bueno, linda bueno, casa. A gusta. <risa> <risa> <risa> <risa> muy... gusta el barro. ¿no? <risa> a me <mí te> gusta <risa> el barro. <risa> sí, tengo sí. pocas oportunidades de gozar del barro, pero bueno, dale. Sí. <risa> Está bueno. Está ah, bueno. <risa> sí, ¿Y, y sí. Qué, qué opinión tenés del amor como concepto? Eh, haciendo un escaneo Bueno, primero lo, lo que nos encontramos y si peleamos el amor es todo, todo el peso Social que hay al respecto Y esto, ¿no? La educación Disney Line, Cris Morena sí, Que sí. hay que, en la configuración Argentina específicamente también Del amor Por suerte creo que vivimos en un país donde Es como que está en constante reflexión el amor uh -huh, En sí. todas las edades uh -huh. eh, Quizá en algunas edades No se habla tanto, pero Está el tema, se puede hablar, digamos, no está uno. Eh, ¿Y qué opino yo íntimamente del amor? Yo estoy tratando de vivir el amor todo el tiempo, con todo. Eh, nada, sobre todo, ahí tengo una perspectiva muy, muy new age hippie. Realmente yo creo que, que, que, que el amor es afección de alianza, es como la primera medida política de supervivencia que se puede tomar y que la toman toda la especie en todo, ¿viste? Es como sí. el desarrollo, este desarrollo de ADN que somos, en interacción con el medio, constantemente está eh, produciendo alianza uh -huh, uh -huh. Y bueno, nada, de, el problema es que al estar tan enquilosada los, los axiomas, las verdades que no ponemos en duda acerca del amor, todo se transforma en qué hago con esto, qué, ¿Qué hago con esto que hicieron de mí, esa frase tan... ¿no? como moneda corriente... Uh -huh. Eh, entonces es como que pocas veces yo siento que vivimos plenamente el amor, ¿no? Como que todo el tiempo, va, yo por ejemplo, yo soy eh, puto, digamos, yo me defino como puto en mm -hmm. mi género, digamos. Sí, también. Y, y tengo muchos amigos heterosexuales, tengo muchos amigos de, de, de todo tipo, pero eh, en el frenteo que hago con eso el paradigma más heterosexual, porque si, si sos puto queer Es más fácil, sí. no es más fácil, es más complicado, bastante más difícil, pero es más accesible. Claro. Digamos, de alguna manera entendés que, no sé, pintado dormir cucharita con la micha, y bueno, dormir cucharita con la micha no pasa nada, uh -huh. no se te entubia la mente, no. pero por ahí cuando estás en quilosade es como eh, en algún panorama del amor, uno busca juzgar y etiquetar, la mente busca controlar, y si no estamos atentos a la mente ahí con el prefrontal diciendo, bueno, a ver... ¿cómo armo una estrategia para no enredarme en esto? Claro. Eh, además de que, es, de, que, de que hormonalmente, o sea, tomando a la mente no solo como pensamiento, sino como el diálogo hormonal y nervioso que tenemos y traemos, uh -huh. y las memorias del pasado. Entonces, el amor para mí, si yo tengo que definir, es algo bastante eh, difícil de procesar, que tenemos difícil por cultura. Claro. Pero estamos en contacto directo con eso siempre, digamos, con claro. Con, con, los, con las amistades, con las mascotas, con, eh, cuando hace jardinería, cuando, o sea, me gusta un concepto más budista, ¿no?, del amor, uh -huh. para arrancar porque después todo un fracaso, digamos, tierra de fracaso para mí, eh, en el sentido si yo tengo que hablar de mí, es como, no, muy difícil, ¿no?, a mí me, me cuesta bastante, por ejemplo, todo el sistema, como digo, Siempre está en proceso de reflexión y siempre lo postergo porque lo que encuentro son mis expectativas respecto al amor romántico. Bien, Gabriel. Ahí, Ay, te, te corté, problema. perdón. No, te iba, iba a hablar de, de, de, de, de, de, de, de, para cerrar y agradecerte tu tiempo si parte de este concepto del amor lo llevaste a tu aspecto musical. Te lanzaste también eh, en la música, lanzaste un videoclip. Eh, ¿Muerte Ben se llama el tema? Sí, se llama Muerte Ben. Es, es un tema que tengo hace un montón de tiempo sí. y... Sí, es como una historia de amor a, a, a cuando aceptás la entrega, digamos, de decir, bueno, ya estaba, me entregué, o sea, que sea lo que sea, y en ese momento, eh, la muerte como metáfora de eso. Y sí, es un tema, está en Spotify, lo pueden buscar muertemente bien en hay un videoclip también que grabé ahí en Estancia Malvina, en La Laguna, en la casa de gobierno ahí, en que edición de la testa, sí. y cita el concepto chamánico de la muerte como compañera, uh -huh, uh -huh, de decir bueno, eh, a ver eh, vos podés estar la situación que te, te, te, te estés, pero siempre podés mirar a tu muerte y pensar realmente si estás dándole no, el honor a ese momento de vida que tiene porque sí. nada, porque nada o sea, falleció el novante ayer y hace uh -huh. cuatro días ni lo pensábamos ¿entiendes? Okay. como Es muy frágil y todo, así que bueno, les invito a escucharlo y es más místico, es, es un historial más místico. Gabriel, gracias y todos los que lo quieran, las que lo quieran seguir, eh, arroba couchboy en Instagram, ahí también está el link a su tema, videoclip, que recién hablaba, muerte ven. Gracias, fuiste muy claro con todos los conceptos, te agradecemos. Buenísimo, muchísimas gracias. Por, Cuídate. Por Gabriel Vergón, @gouchboy astrólogo, entrenador chamánico, hablando con nosotros acerca del amor, el amor y el vínculo con los astros específicamente.